Pasan un minuto de las nueve en punto de la mañana, tenemos 17,2 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este jueves 12 de marzo. El coronavirus y ese maldito coronavirus ha sido declarado pandemia. Poco cambia el escenario actual de esta declaración de la Organización Mundial de la Salud. En la Comunidad Valenciana hay 74 casos de los que 21 están ingresados. En Elche, en el Hospital General, ha ingresado uno de esos pacientes en la UCI. Desde el Ayuntamiento ayer, ya saben ustedes, ustedes, se aplazó la media maratón programada para este domingo. También se han suspendido hasta nuevo aviso todos los talleres y bailes en los centros sociales con el fin de proteger a nuestros mayores. Ayer el Partido Popular pidió al equipo de gobierno que extremen las medidas higiénico-sanitarias en el municipio y los sindicatos han pedido al alcalde una reunión para abordar con los agentes sociales la situación sanitaria y económica de la ciudad y las consecuencias de esta crisis sanitaria. En este sentido, la ya convocó al Consejo Social de la Ciudad para el próximo martes. Lo hizo para otro fin, para abordar ese plan estratégico de infraestructuras que quiere reclamar ante el Ministerio de Fomento en caso de que la reunión programada para este mes de marzo se mantenga en la agenda política. También en el ámbito judicial se están adoptando medidas de prevención y Futurmoda, la Feria de los Componentes para el Calzado, abrió ayer sus puertas en IFA con un descenso de visitantes. Desde la institución Felicidad, Ya se ha anunciado la suspensión de tres próximas ferias que registran un elevado número de visitantes... ...como la gastronómica, el Salón del Manga y Cirauto. Todas ellas se aplazan. Y mientras tanto, la Semana Santa se acerca con la amenaza de esta crisis. De Futurmoda hablaremos hoy, aquí en nuestro programa La Glorieta. También abordaremos el tema de las energías renovables, la exposición de dioramas en el Museo del Belén... ...o una patología que afecta a más de un millón de españoles... ...el glaucoma, ya que hoy, 12 de marzo... ...se celebra el Día Mundial del Glaucoma... ...la principal causa de ceguera irreversible del mundo... ...pero antes, comenzaremos con nuestra selección musical... ...para evadirnos de la realidad... ...les invito a que se queden aquí con nosotros... ...en el 101.4 de tele radio marca ...para disfrutar de nuestra música... ...y de nuestros contenidos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues en la sección que dedicamos siempre al cine... ...nos hacemos eco de la película... ...Pretty Woman, para escuchar una vez más... ...ese rugido sensual de Roy Orbison... ...el autor de la canción, Mujer Bonita... ...fue un antihéroe del rock and roll... ...cantó de forma apasionada e intensa... ...fue telonero de los Rolling Stone ...fascinó al propio rey, a Elvis Presley... ...y fue contemporáneo de los Beatles... Pues esta es la música del gran Roy Orbison y en los clásicos de jazz vamos a escuchar la voz sensual de la cantante canadiense Alice LeGrom. Cobra snake on a necktie I got Y en la sección de poesía volvemos a escuchar a Federico García Lorca, quien además de poeta fue un apasionado de la música. Su zorongo es un ejemplo. Llegó a grabar hasta cinco discos de pizarra con la argentinita. Allá en 1931 discos de canciones populares antiguas. Zorongo es una especie de canto popular de baile y es uno de los poemas de Lorca que sigue cantándose en las corales y artistas como Ana Belén. La siguen musical. Hemos llegado a las nueve y cuarto de la mañana. No se vayan, comenzamos con la primera entrevista. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca.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 ...con Rosmar Alonso. Pues eh, tenemos 17,4 grados de temperatura... ...y vamos a hablar precisamente... ...del Sol... ...porque margalló Gallo... ...ecologiste de Senaxio... Eh, ...continúa con su ciclo de charlas... ...sobre temas de actualidad... ...que tienen que ver con el cuidado... ...de nuestro entorno natural... ...la gestión de nuestros residuos... ...o la o la utilización de las energías renovables... ...este mismo viernes... ...mañana a las 7 de la tarde... ...en el local del colectivo... ...situado en la calle Solars... ...el profesor e ingeniero... Eh, ...de la Universidad Miguel Hernández... ...y gerente de la empresa Demesol, Demetrio López, va a impartir una conferencia sobre el autoconsumo energético. Por eso se encuentra hoy con nosotros, aquí en los estudios de Teleelchen Radio Marca, Demetrio y López. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué va a hablar usted de la energía fotovoltaica? Porque es su especialidad. Así es. ¿Qué es? La energía fotovoltaica es conseguir electricidad. A, ...a partir del sol, de forma directa. Tenemos sol, existe un dispositivo... ...y transforma directamente la energía, la luz del sol... ...la transforma en electricidad. Es realmente un proceso muy muy sencillo, muy fácil. Un proceso muy sencillo... y eh, ...que se está desde hace años eh, realizando, desarrollándose... ...y por qué hasta ahora España no está a la cabeza... ...en Europa de eh, países que eh, consumen... ...y producen energía fotovoltaica... ...teniendo más de la mitad del país... Eh, con horas de sol durante sí, casi todo sí. el tiempo del día. Sí, sí, no la verdad es que la pregunta que haces es una pregunta que, que nos hacemos muchos. Bueno, España tiene un potencial solar increíble, casi el mejor de Europa, y eh, hubo un momento dado hace hace un poquito más de 10 años en los que realmente lideramos, lideramos este proceso. Teníamos industria y todo eso se cortó. Eh, ¿Por qué motivo? Bueno, resumiendo mucho, pues... Eh, el legislador eh, no, no creyó en esto y puso trabas. Entonces todo esto se paró, el resto de países nos adelantaron y Francia, Italia, Inglaterra, todos tienen más, más energía solar que nosotros. Es curioso. Eh, usted eh, cuando ¿A usted le cogió? Porque sí, usted sí, está sí. especializado e incluso uh -huh. tiene una empresa sí. eh, de mesol que está dedicada sí, a la energía sí. fotovoltaica. Sí, sí. ¿Qué supuso hace 10 años este parón en, el, en la producción de energía fotovoltaica? Sí, supuso uh, directamente la destrucción de la industria fotovoltaica. Teníamos empresas de paneles, teníamos empresas de inversores, teníamos empresas instaladoras, teníamos empresas de fabricación de componentes, de seguidores, de estructuras, pues todo eso desapareció. ¿Y cómo se puede frenar? pues eh, Algo que era creíble, sencillo sí, sí, sí. Y, y que era el futuro. Sí, bueno, también es, también hay que recordar que en aquel momento este, esta energía aún no era rentable. Hacía falta precisamente esa industrialización para, para conseguir que, que fuera rentable. Pues ahora ya estamos en ese momento, esta energía ya es rentable, es decir, que instalar placas solares es más barato que instalar otro tipo de energía. En, o sea que no, no, no se lo pusieron a ustedes fácil, ¿no, eh, no era rentable porque costaba mucho es, una placa fotovoltaica? Eso, es, eso es, en costaba mucho y había que apoyar esa industria, se apoyó en un primer momento pero después se retiraron todas esas ayudas que hubo. Vale, ¿y ahora? Y ahora pues otros países tomaron el relevo, industrializaron eh, en ese sentido, apostaron por este tipo de energía y ahora ya ha llegado un momento en el que sí que es rentable, pero la industria está afuera, no está aquí. La, bueno, pero eh, las bases están aquí, el sol están aquí y sí. el conocimiento está aquí. Sí, el, el conocimiento no se marchó del todo. De hecho salimos fuera para, para no desaparecer, estuvimos trabajando en otros países. Y ahora los que se han quedado, los ingenieros como usted que se sí. han quedado, eh, ¿qué ha pasado? ¿El gobierno qué sensibilidad ha tenido? ¿Por qué ha cambiado? ¿En qué? Eso es, ha cambiado todo porque primero por una directiva europea que obliga a que haya cierto número de a cierta cantidad de energía renovable y esa, esa directiva europea se ha traspuesto en la normativa española. Entonces desde abril del año pasado tenemos un real decreto que regula las condiciones de autoconsumo fotovoltaico. Bueno, autoconsumo de energías renovables en general pero mayoritariamente este es fotovoltaico Entonces, llevamos un año con una nueva legislación que sí que se cree eh, esta industria y sí que y sí que está haciendo que vuelva a resurgir y que haya trabajo en esto y que podamos vivir del sol en, en sentido literal eh, en, entonces con esta normativa que uh -huh. eh, con esta eh, eh, el, los gobiernos están obligados a qué con la directiva europea están los gobiernos están obligados a poner eh, leyes nacionales que apoyen eh, las energías renovables. Con ayudas no, económicas. En principio sin ayudas porque ya es rentable. Lo único que tienen que hacer es no estorbar a su eh, a su funcionamiento. No poner trabas como Exacto. lo hicieron hace 10 años. Es, Bien. Eso es. Si ustedes han conseguido la, la rentabilidad, ¿por ha sido? ¿En qué han conseguido abaratar? En ha sido un proceso de industrialización. Lo que antes costaba 1000 euros hacer, pues ahora cuesta menos de 100 euros. Simplemente por volumen. Esto es lo que nos interesa al consumidor. Final. Sí, sí. Antes, eh, poner en nuestros tejados, en una comunidad de propietarios, sí. poner eh, placas solares que podía costar a un edificio de siete pisos, por Sí, ejemplo. fácilmente una instalación que pueda servir para, para alimentar los consumos de ascensor, etcétera los, los consumos eh, eh, comunes del edificio, pues antiguamente una instalación fácilmente podía costar 10.000 euros. ¿Y ahora...? 2.000, 3.000 lo tienes. No más. No. ¿Y cómo cómo se consigue esto? a ¿Cuántas empresas hay en el mercado? Bueno, pues, ¿Qué ah... ayudas a la comunidad de propietarios puede tener el gobierno uh -huh. para que...? precisamente proliferen. Sí, lo he dicho, lo que son ayudas propiamente ya no son necesarias y prácticamente no las hay, alguna comunidad autónoma tiene algo, pero en principio es que no son necesarias. Yeah. Y lo que sí que han hecho ha sido, pues si antes eh, tenías que poner con la instalación un contador, tenías que, poner, eh, tenías que hacer un cierto tipo de petición a la compañía eléctrica, tenías que hacer mucho papeleo, pues todo eso ahora ya... Hay que seguir haciendo una parte, pero no todo lo que había que hacer antes, vale. lo cual se han simplificado muchísimo. Se simplifican, además, se abaratan los costes sí. de forma considerable sí. y se simplifican los sí, trámites que burocráticos. Es, ¿Qué hay que hacer? cuando Si una comunidad de propietarios uh -huh. decide poner energía fotovoltaica, sí. eh, ¿qué plazo tiene? Pues, de, de, de, ¿De qué estamos hablando? Sí, pues, bueno... Para mí, para mí es muy sencillo porque antes tenía que hacer muchos más trámites, pero resumiendo mucho hay que hacer dos cosas, pedir licencia al ayuntamiento porque vas a hacer una instalación, entonces tienes que pagar el impuesto de instalaciones, construcciones, instalaciones, el Icio que se llama. El Icio que está subvencionado para comunidad de propietarios o está rebajado, no sabes. Eh, está por hacer, que yo sepa todavía no está, pero Nada. depende del ayuntamiento y puede hacer esa ayuda, sí. De, de que yo de no, no hay bonificación fiscal para de este impuesto. De, de, de, sí que hay, eh, para instalaciones particulares con, cier con, eh, con ciertas características tienes descuento en el IBI. Y está por ver si eso se pudiera aplicar a las comunidades. Porque también, como todo esto es nuevo, se está empezando a mover y aún estamos un, un poco al principio. O sea, un chalet que se ponga energía fotovoltaica opción, también puede rebajar... Y opción reducir el IBI, sí. El impuesto del IBI. Sí, sí, sí, bajo 100 Sí, está en una urbanización de suelo urbanizable, que eh, suele ser muy caro, ¿no? Sí, el exacto. Eso es. Bien, eh, con lo que, ¿y de cuántos, de cuántos meses estamos hablando para la eh, tramitación y la instalación? Entre un mes y dos meses. Y ha dicho que solamente hay que pedir la licencia de, de instalación... Por un lado, y, y, por, y por otro lado, eh, solicitar, eh, una vez que ya está hecha la instalación, porque no es necesario pedir permiso a la distribuidora como lo era antes para, para instalaciones de tamaño pequeño, que es de las que estamos hablando, solamente hace falta el certificado eléctrico que requiere un electricista eh, homologado. Una vez que está instalada las placas, es. viene un, un electricista y certifica eso que está es. todo correctamente es, para el es. edificio. Vale. Y, y una vez con la instalación fotovoltaica, en uh -huh. la comunidad de propietarios, ¿qué ventajas tienen Pues la ventaja que tiene es que, bueno, eh, también hay que recordar que la fotovoltaica eh, funciona únicamente de día, con lo claro. cual... Entonces eh, obligatoriamente tienes que seguir teniendo tu contrato, ese no te lo quitas. ¿El contrato con eh, Iberdrola o con cualquier otra compañía? Sí, el contrato de luz lo sigues teniendo. Pero ¿qué sucede? Que cuando te pones placas solares, lo que producen las placas, eso no lo cuenta el contador, con lo cual tienes una rebaja, tienes un ahorro. Entonces lo que sucede es que eh, la factura se reduce. Pero es que las facturas de las compañías eléctricas son muy enrevesadas, sí. eh, ¿seguro que se reduce? Totalmente seguro. ¿De cuánto estamos hablando, la reducción? Dependiendo del uso que se haga, porque aquí ya sí que es variable, porque cada persona en su hogar, si se pone en su hogar, consume de una manera distinta, consume más de noche o de día, pues eso cambia bastante. Y en las comunidades, la verdad que sí que el, flujo, el, el uso sí que es más estable. Entonces estamos hablando que podemos tener ahorros fácilmente del 50%. ...en una comunidad de propietarios... Sí. ...el 50 se sí, sí, reduciría sí. a la mitad... Sí, sí. ...y toda la energía que, que se genera... Eh, ...¿se puede acumular? Es, es posible la acumulación... ...porque es posible... ...que antes no lo dejaban... ...que es otra de las, otra de las cosas que, han, que ahora ya... Es, ...esa limitación ya no existe... ...podemos poner acumuladores... ...lo que pasa es que acumuladores... ...es una instalación un poco... ...es algo más cara... ...y hay que hacer un estudio más preciso... ...para que esa, esa inversión más cara... ...se rentabilice también... Entonces, lo que ha hecho la legislación para evitar eso, eh, que es otra de las ventajas que tiene ahora, es que si te sobra energía, es decir, si están las placas generando cuando tú no estás, o cuando la comunidad no está consumiendo, esa energía que va a la red, pues la cantidad de energía que va a la red después te devuelven una parte. No todo lo que has puesto en la red, pero una parte te lo devuelven. ¿Quién te lo devuelve? Eh, en, en, en la factura eléctrica. Eh. La, la comercializadora, la que te hace la factura eléctrica. Y aparece en la factura... Y aparece en la factura un descuento. Que de... nunca que nunca es eh, nunca es negativo o sea nunca nunca te van a pagar como mucho te vas a quedar a cero o Pero... sea que no solo te, redu se te reduce sí. la factura sino que a veces aparecerá un uh -huh. descuento si se eh, se si ha, si ha producido más de más, eh, de más energía que Eso tú es. no has consumido es. sí, bueno sí. que tu comunidad no ha consumido uh -huh. es. cuál es el mantenimiento y cuál es el impacto de las placas en la terraza en las terrazas si se ponen si se ponen sobre sobre el, el, la caja de escalera ¿El ascensor o sí, la Sí, en, en la parte de arriba de la caja de escalera ni se ven. Eh, la energía solar es una energía que no hace ruido, eh, no se mueve, no consume ningún tipo de aceite. Es decir, eh, te olvidas de ella. De hecho, es su problema porque te olvidas de que tienes puesto algo que sí que hay que mantener. Pero mantenimiento muy sencillo. Es una revisión anual para instalaciones de, de menos de 10 kilovatios y que es una revisión pues para comprobar que el cableado, las, las, eh, las estructuras, todo esté bien fijado y ya está. Esto en una comunidad de propietarios, sí. ¿y en un chalet? Pues eh, exactamente igual, no, no, no hay diferencia. ¿Las placas los... se han reducido también? ¿Ya no son esas enormes paneles? Bueno, no se han reducido, el tamaño sigue siendo el mismo, pero producen mucho más con el mismo tamaño. A nivel de indu industria, el tamaño sigue siendo el mismo, pero una placa antes te producía 250 vatios y ahora te produce 300. La administración local, el ayuntamiento... Mm. Eh, Creo recordar, como es Capital Verde Europea quiere el objetivo, creo recordar que los colegios y los edificios municipales querían precisamente que se funcionaran con esta energía sí, limpia. Sí, también tengo la misma noticia, pero no los detalles no los conozco. ¿Y no sabéis si ah, van a implementar medidas para favorecer esas instalaciones de energía fotovoltaica sí, en ECHE? Sí, sé que a nivel de colegios se están preparando un plan, pero no sé los detalles. Y sé que como, como ayudas tienen lo que hemos comentado antes de la posible reducción del IBI, uh -huh. pero el Ayuntamiento todavía puede hacer muchísimo más. Por ejemplo, el Ayuntamiento del CHE, eh, a nivel de licencia, un está exigiendo obra mayor, que, lo cual requiere proyecto y lo cual es una es una barrera. Si eso es, lo eliminamos y hacemos una licencia de obra normal, pues tendremos mm, más ventajas. O sea que nos puede costar muy caro la el impuesto. No, no, no especialmente caro, pero sí que es verdad que no es en ese sentido no ayuda. Te, te cuesta un poquito más tampoco es exagerado pero, pero podría costar un poquito menos ya yeah. y el que mm, se coloquen los paneles fotovoltaicos en los tejados de sí. las casas esto sí. es el, el primer paso para ir avanzando hacia un modelo del 100% de energía limpia? Totalmente, totalmente. Hay dos maneras de hacer centrales, que una es las típicas, que es lo que conocemos ahora, que son centrales gigantescas en producción que están fuera de las ciudades y hacen falta grandes líneas eléctricas para detener la energía. Y otra es la distribuida, que es con pequeñas instalaciones muy repartidas conseguir el mismo efecto. Y estamos, acabamos de empezar en ese sentido. Con lo que eh, el mercado, ¿hay muchas posibilidades? Está todo, está todo por hacer, no hay nada hecho. El trabajo, va a haber muchísimo trabajo, muchísimo. ¿Invertir ahora energía fotovoltaica es, es una inversión segura? Sí, totalmente, totalmente. Pues, eh, Demetrio López, eh, como ingeniero y profesor de la Universidad Miguel Hernández, eh, mañana tiene usted... Mm -hmm. eh, esa charla, esa sí. conferencia, cuáles son no, supongo que no habrá sido la primera ni será la última, no, no. ¿cuáles son las preguntas más frecuentes de los usuarios? Normalmente, esta es casi de las primeras que tengo a nivel de, de usuario final, porque uh -huh. mis charlas suelen ser técnicas para ingenieros eh, y electricistas, entonces eh, estoy por ver todavía cuáles son las inquietudes reales del usuario final. Las de ingenieros y electricistas es mucho de tramitación, de qué es lo que hace falta hacer para poder legalizar, y antes era lo, lo que he comentado, antes era muy complicado y muy sencillito, se sorprenden de lo sencillo que ha quedado. ¿Pero está usted notando que la ciudad, por ejemplo, Elche, tiene uh -huh. conocimiento de, de lo que está usted diciendo y está subiendo la demanda de la incorporación de placas o paneles solares? Sí, sí que sí que se está notando, eh, todavía estamos en un nivel muy bajo porque es que ven, venimos de, de no hacer nada, eh, pero sí que se ha notado un cambio. Se, se ha notado y se nota interés. Y antes, por ejemplo, hacíamos presupuestos y todo el mundo nos decía que no y ahora hacemos presupuestos y algunos nos dicen que sí. O sea que el cambio es radical. Pues muchísimas gracias por esta información porque realmente es necesaria, sobre todo si se ahorra el 50% en la factura sí, de la luz. Y, y en Elche tenemos un potencial increíble. Podemos ser la ciudad del mundo con más energía solar porque, porque lo tenemos todo para ello. Eh, eh, tú me has dicho Para un edificio Una comunidad de propietarios Se ahorra eh, Hay que seguir manteniendo en eh, La factura sí, sí, esa no te la quitas La sigues igual ¿Para una vivienda? Y también esa, Lo mismo esa, Unifamiliar esa lo, mismo. lo mismo Sí, sigues teniendo la factura Pero se reduce muchísimo Y en la medida en que tú consumas de día Pues lo reduces más todavía ¿Y para cuándo podremos ya decir adiós a las compañías eh, no, no, no creo que podamos, no creo que podamos. Somos todos necesarios. Lo importante es que vayamos todos en el mismo sentido y hasta ahora la verdad es que hemos ido en sentidos contrarios. Pues muchísimas gracias, Demetrio López. Muchísimas gracias a vosotros. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 del 10 al 14 de marzo llévate todo un Volvo en unas condiciones excepcionales tercera feria outlet Volvo Ancara Motor apúntate a la fiesta y ven a mirar todas las ofertas exclusivas Volvo vehículos de gerencia ocasión kilómetro cero y mucho más te esperamos en carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche del 10 al 14 de marzo tercera feria outlet Volvo Ancara Motor y llévate tu Volvo con una sonrisa puesta Ay, los adióses Después de cada concierto los músicos se van, se apagan las luces y todo queda en silencio. Pero el adiós de la Orquesta Sinfónica Ciudad Belche solo es hasta el próximo concierto. Concierto para clarinete de Mozart, Sinfonía los Adioses de Heidel. El sábado 14 de marzo a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. Cultura de Elche, Grupo Antón Comunicación.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 Tele Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche La Gloria con Rosmar Alonso Y antes de la siguiente entrevista vamos a cerrar las secciones musicales. Nos falta por ofrecerles la última, la que dedicamos a la música actual. Y hoy nos hacemos eco de lo nuevo de Amaral. Nuestro tiempo es sin duda el verdadero nuevo clásico de Amaral que ha vuelto a triunfar. Y aunque la canción hable de dejar atrás los fantasmas del pasado, tiene que ver con vivir el tiempo que nos ha tocado. Si me miras a los ojos Una luz que se apagó Como dos faroles rotos El deseo de vivir Es lo que me está matando La memoria de lo que fui Como plomo en mis zapatos escuche y los labios que besajo todo aquello en lo que confié tiene los días contados 1.4 Teleelch Radio Marca En mármoles, formas, escaleras fachadas, bancadas de cocinas baños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 Son las 9 40 minutos de la mañana, tenemos 17,7 grados de temperatura y seguimos avanzando en el programa La Glorieta. La segunda de las entrevistas vamos a hablar del glaucoma, hoy es el Día Mundial, de una enfermedad que afecta a más de un millón de españoles y que es la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Para hablar precisamente de esta patología ocular, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al profesor de la Universidad de Alicante y portavoz también del Consejo General de los Colegios de Ópticos optometristas de este país, Ángel García Muñoz. Muy buenos días, Ángel. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, pues, ¿qué es el glaucoma? Bueno, pues el glaucoma es una patología ocular que se caracteriza fundamentalmente pues porque suele ir asociado a un aumento de la presión intraocular y genera daños en el, en el nervio óptico esto provoca a lo largo del tiempo pérdida del campo visual y, y si no hay trata si no se trata adecuadamente puede llegar a la ceguera como has comentado hace un momentito efectivamente puede llegar a la a la ceguera pero hay un, un dato que es muy positivo y es que el 95% de los casos se pueden evitar mediante una detección precoz por eso ustedes siempre insisten en tal día como el de hoy en realizar campañas para prevenir la Sí, efectivamente. El glaucoma, actualmente, el, los médicos oftalmólogos o se conocen muy bien cómo se tiene que, que tratar, cómo se realiza el tratamiento, pues hay varios tipos, farmacológico, quirúrgico y demás. Y si se hace una detección precoz, lo suficientemente precoz, evidentemente, va a, a conseguirse que, se en la mayoría de los casos, se puede llegar a controlar la, la enfermedad. Y al final, pues bueno, sí, va a suponer cierto... Eh, digamos compromiso por parte del, del paciente para que siga los tratamientos y demás pero no va a mermar su calidad de vida, por lo tanto podemos decir que con un diagnóstico precoz una detección precoz no en principio no tiene por qué ocurrir absolutamente nada no se tiene que llegar a esa parte de la ceguera que hemos comentado antes, claro ¿Y cuál es la incidencia? Porque hemos dicho un millón de españoles están afectados por glaucoma Pero, ¿cuál, sí. es, eh, ¿cuál es la incidencia real? Eh, ¿Este millón de españoles, de quién estamos hablando? ¿Jóvenes, ver, pero, mayores? No, no, no estamos estamos hablando de cerca de un millón. De, son las estimaciones que se hacen. Esto representa aproximadamente un, un poquito más del 2% de, de la población. Pero, fundamentalmente, estamos hablando de que eh, el glaucoma se centra, el glaucoma de ángulo abierto, que es el, el digamos, el más frecuente, ¿no? Se centra fundamentalmente en las personas mayores. Es decir, eh, la edad es uno de los factores de riesgo fundamentales que tiene el glaucoma y, por tanto, nos tenemos que fijar en ese, en, en ese grupo etario, ¿de acuerdo? El, el, lo que es la incidencia, este 2%, puede parecer pequeño, pero realmente en una población de 47 millones de personas que estamos en España sí que es bastante importante, más considerando el incremento de la esperanza de vida y el incremento de la población mayor que está experimentando en nuestro país y que va a experimentar en los próximos años. Por lo tanto, es un problema que tenemos que tener en cuenta y que hay que colaborar todos los profesionales sanitarios para intentar realizar esa decisión precoz eh, que pueda, digamos, facilitar adecuadamente los tratamientos, claro. ¿De qué edad estamos hablando eh, cuando aparece el glaucoma? Bueno, a ver, estamos hablando, por ejemplo, en, en, en el caso del, de la consulta del, del óptico-optometrista, eh, tenemos que considerar que en, en muchas ocasiones nosotros somos el primer profesional mmm, al que va a acudir un, un paciente eh, que puede llegar a tener glaucoma simplemente porque viene a hacer una revisión ocular, es decir, no sabe que tiene nada de eso. Entonces, nosotros conocemos perfectamente cuáles son los signos y, y aquellos, digamos, eh, puntos en los que nos tenemos que fijar ...para poder detectar o intentar hacer una detección precoz de, de una posible causa de glaucoma. Por ejemplo, en cuestión de edad estamos hablando de mayores de 60 años. Pero además también es muy importante determinar si hay antecedentes familiares que hayan tenido glaucoma... ...o incluso la presencia de otras condiciones como la miopía o la diabetes. En todos estos casos... ¿El optometrista puede aprovechar la visita de los pacientes que vienen pues, a hacer las gafas o, o hacer una revisión rutinaria para recabar este tipo de información? Y cuando se tiene la sospecha, remitir al oftalmólogo, que es quien realmente tiene que realizar el diagnóstico y poner el tratamiento más adecuado. O sea, que uno de los factores de riesgo es la edad, a partir de los 60 años, pero también acaba de usted decir que la genética, si hay antecedentes en la familia, sí, esto es sí. un síntoma también, un factor de riesgo alto. Efectivamente, es un factor importante, efectivamente, sí. Pero, este, ¿esta patología es silenciosa? ¿Qué, sin, ¿qué es... síntomas tiene o...? Oh. Bueno, esta patología, el, el problema, el, cuando decimos que es una patología silenciosa, eh, eh, lo que nos estamos refiriendo es que no da sintomatología. Ese es fundamentalmente el principal problema que hay, que en las, sobre todo en las, en las fases iniciales, no hay, el paciente no tiene ningún síntoma de nada, no, no percibe nada. Cuando el paciente ya se da cuenta que está perdiendo el campo visual, empieza a ser un poquito ya más complicado, porque la pérdida del campo visual es irreversible eso no se recupera. pero Entonces, por eso es tan importante realizar la detección precoz. Pero un paciente, si estamos hablando de edad, también puede ser la presbicia y puede confundir la presbicia, la pérdida de campo visual con el glaucoma. o, o ¿Es inconfundible ese síntoma? Es inconfundible, sí. La, la presbicia genera visión borrosa. Uh -huh. Es decir, que cuando estamos intentando desde cerca, notamos que tenemos que alejar más el papel, el texto... Que, que empezamos a ver esa borrosidad en, en la visión cercana. Pero borrosidad no es pérdida de campo visual. Pérdida de campo visual es una zona donde no hay visión dentro del campo visual, que suele ser un poco, además, periférico. Por lo tanto, también se percibe menos cuando el paciente lo nota. Pero ya digo que, eh, tal cual está ahora mismo el sistema sanitario a todos los niveles, lo normal es que bueno, o, o digamos el objetivo es intentar revisar esa detección antes siquiera de que el paciente pueda llegar a notar nada, para poner el el oftalmólogo el tratamiento de glaucoma de forma también precoz. Claro, porque eh porque el tratamiento qué tratamientos hay en el glaucoma si se coge a tiempo, eh, hay no hay ninguna ningún daño ocular. A ver, si, si el diagnóstico se realiza en, en las fases tempranas, el oftalmólogo normalmente tiene varias opciones de tratamiento. Eh, puede ser farmacológico o puede ser quirúrgico, bien con láser o, o, o digamos, abriendo alguna pequeña abertura en, en el iris. Eso, esa decisión la tiene que tomar el oftalmólogo y bajo su criterio en función de los datos del paciente. Eh, si, se coge, pues, si se pone el tratamiento adecuado inicialmente y el paciente es capaz de seguir las indicaciones del oftalmólogo, lo normal es que no haya eh, un daño ocular excesivamente grande y que, en principio, pues, no haya una merma de la calidad de vida en absoluto. Pero también recalco que es necesario, sobre todo en los tratamientos farmacológicos, que el paciente sea capaz de seguir adecuadamente el tratamiento. Fíjate que se estima que cerca de un 25% de los pacientes con glaucoma no llegan a llevar un buen cumplimiento del tratamiento. Esa cifra es muy alta. Por lo tanto, también entramos en juego los profesionales sanitarios para educar al paciente y hacerle ver la necesidad de que siga las indicaciones de su oftalmólogo y acuda a las revisiones que le ha pautado. ¿Pero por qué no se sigue ese tratamiento? ¿Es quizá farragoso para las personas mayores? ¿Demasiadas gotas? Eh, ¿Cómo son los tratamientos del glaucoma? Los tratamientos eh, farmacológicos suelen ser, en muchas ocasiones, una, una gota eh, al día o, o, una, o, o, o bien por la mañana o por la mañana y por la noche. Depende del fármaco que se, que se prescriba, depende del tratamiento que, que se haya puesto. Eh, claro, estamos hablando de que es un tratamiento a largo plazo. Esto es una enfermedad crónica, por lo tanto necesita también que todos los días el paciente se ponga las gotas en los ojos. Y a veces eso, pues bueno, pues sabemos que puede ser difícil de cumplir si en cierto modo nos dejamos llevar un poco pues por la vida diaria y todo esto. Entonces, también es muy importante que eh, los pacientes tengan ese compromiso y tengan la la digamos concienciación necesaria para poder llevar el, el tratamiento, que no es, no, como ya te he comentado, no es, no es nada complicado, simplemente es echarse las gotas cuando le corresponde, en los días que le corresponde, que, bueno, como he dicho, es un tratamiento a largo plazo, evidentemente. ¿El, ¿El láser ayuda a curarse, llega a curarse el glaucoma con la intervención quirúrgica? La intervención quirúrgica lo que hace es, Eh, intentar aliviar de alguna manera la evacuación del humor acuoso dentro del ojo, que es lo que puede estar eh, provocando el aumento de la presión intraocular. El hecho de que un paciente sea operado con láser o cualquier otra técnica no implica que tenga que pensar que ya está totalmente curado. Tiene que seguir las recomendaciones del oftalmólogo en muchas ocasiones seguramente durante a lo mejor de por vida o, o durante mucho tiempo no es necesario que lo va a ponerse las gotas, pero sí evidentemente es necesario que cumpla con las revisiones que le han pautado para comprobar efectivamente que la enfermedad no sigue progresando y no provoca daños en el campo visual. Siempre se ha dicho, lo ha dicho la presión ocular, hay que controlarla, eh, si se trata de tensión, eh, los hábitos de vida saludable ayudan en principio, el problema de la presión intraocular elevada está relacionado normalmente por la producción del humor acuoso o por el desagüe del humor acuoso. En principio, no, no hay recomendaciones específicas sobre dieta o sobre algún otro tipo de, de, de cambios que se tengan que realizar. Muy bien, pues eh, pues muchísimas gracias, Ángel García. Eh, ¿Consejos? Eh, la prueba es muy sencilla, ¿no? Con al, el óptico... Es una sí. prueba sencilla para detectar si tiene o no eh, glaucoma. A ver, no, nosotros en las consultas de optometría, eh, los pacientes que sospechamos que que, bueno, pues que están dentro del grupo de riesgo, como te he comentado, los mayores de 60 uh -huh. años, incluso con antecedentes, asociado a mixtía, diabetes, etc., eh, lo que hacemos es hacer una valoración de la presión intraocular. Se mide la presión intraocular, y también se puede llegar a hacer algún tipo de valoración funcional, midiendo el campo visual o con algún instrumento específico, si se dispone pues el, para analizar la, la capa de fibra del nervio óptico. En cualquier cosa, son signos eh, que nos van a ayudar a, a sospechar que puede haber algo para hacer una remisión al oftalmólogo. No olvidemos nunca que quien tiene que hacer el diagnóstico y poner el tratamiento es el médico oftalmólogo. Nosotros utilizamos esos signos para... ...ayudar y colaborar en la detección precoz... ...pero siempre, siempre, siempre... Eh, ...quien tiene que realizar el diagnóstico del oftalmólogo... ...quiero decir con esto... ...que aquellos pacientes... ...que estén ya diagnosticados de glaucoma... ...no pueden pensar que únicamente acudiendo al óptico... ...ya está solucionado el problema... Mm -hmm. ...en absoluto... ...tienen que acudir a las revisiones pautadas por su oftalmólogo... ...eso está claro. Y una última pregunta... ...precisamente por esa incidencia que tiene en la población... ...y ser una patología muy estudiada... Hay, ¿Hay esperanza para mejorar la calidad de vida de los pacientes, de las personas afectadas por glaucoma, por las nuevas sí. tecnologías, los nuevos avances? Sí, por supuesto. Digamos que cada vez más lo que son los avances se están derivando en, en dos sentidos. Por una parte en los avances de, eh, de diagnóstico. Cada vez se están eh, diseñando y desarrollando técnicas no invasivas que permiten hacer un análisis muy exhaustivo de cómo está funcionando anatómicamente la retina, que es donde está sufriendo el daño por el aumento de la presión intraocular. Y además es eh, con una precisión muy alta y, como he comentado, no invasivas. Es decir, que el paciente simplemente, como mucho, apoya la barbilla en una mentonera y recibe un haz de luz, que es el que analiza todo eso. Eso implica que se pueda realizar una detección muchísimo más precoz que hace unos años, por ejemplo, con el consiguiente beneficio que hay para al aplicar el tratamiento también de forma precoz o anterior, o digamos antes de lo que se podría hacer, mejorar evidentemente la, el pronóstico de la, de la enfermedad y lograr que no lleguen a producirse los cambios funcionales, las pérdidas del campo visual, que es realmente lo que puede va, digamos estropear la calidad de vida de, del paciente. Pero también se están realizando... Eh, notables, digamos, eh, avances en lo que es el tratamiento, tanto farmacológico, con fármacos a ver, mejor diseñados para cumplir su función, como quirúrgicos, mm, de tal manera que sí que podemos decir que en, en el futuro, digamos, en cierto modo es halagüeño, por así decirlo, ¿no? Tenemos mm, buenas herramientas de diagnóstico y también el oftalmólogo, grandes herramientas para el tratamiento, evidentemente. Pues muchísimas gracias Ángel García Muñoz, portavoz del Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas del País. Muy bien, muchas gracias. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 Faltan cuatro minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, tenemos casi 19 grados de temperatura y nosotros antes de la siguiente entrevista a la que vamos a dedicar unos minutos, los próximos minutos, pues antes de esa entrevista vamos a ofrecerles a ustedes la música porque vamos a estrenar la efeméride del 12 de marzo. Nació el cantante Al jarro el cantante de jazz fusión cuyo tema más célebre fue su sintonía para la serie televisiva Luz de Luna. Most good till it's ending. Brighter days, I can see such brighter days. When every song we sang is sung again. And now we know, we knew this time it's for good. And we'll love us once again And you near me I can remember the rain in December The leaves of brown on the ground In Spain I did love and adore you The nights filled with joy were all Tomorrow will bring you near me I can break all my desire Every reverie is on fire I get a picture of all our yesterdays Yesterday I can say I get a kick of free time Play at Spain again I can remember the rain in December The leaves are out on the ground Our love was a Spanish fiesta The bright lights and songs Were our joy each day And the nights were the heel of yearning I can't bring on my desire can hurt me never beat on fire and I get a picture of all I guess dayss yesterday I can say I get a dick every time i see you gaze at me I see moments of his Our hearts beat like Castaner's And forever we'll know their meaning I can't bring on my desire Every reverie is on fire I get a picture of all our yesterdays Yesterday I can take I get a gig every time I see you days that least ¶¶ Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Estás escuchando La Glorieta con Rosemary Alonso Son las 10 en punto de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de ahora por nuestra señal de tele Elche. La glorita ha comenzado a las 9 en punto de la mañana, lo hemos hecho con nuestra selección musical, hemos continuado con entrevistas sobre el desarrollo de la energía fotovoltaica aquí en Elche. Hemos continuado hablando de una patología con una incidencia elevada en la población como es el glaucoma, una patología que es la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Lo bueno es que el 95% de los casos se puede prevenir gracias a la detección precoz. Y ahora vamos a continuar en esta segunda hora de nuestro programa La Glorieta con más entrevistas en los estudios de Tele-Elche. En Radio Marca se encuentra con nosotros el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, José Pérez Albert. Muy buenos días. Hola, buenos días. Se encuentra por un motivo y es que han preparado, después de muchos años, uh -huh. han vuelto a preparar una exposición de dioramas uh -huh. sobre la pasión de Cristo. Uh -huh. Una exposición que se podrá ver a partir del próximo miércoles, el 18 uh -huh. de marzo, en el Museo eh, de uh -huh. la Casa del Belén, uh -huh. que tienen ustedes ahí Así en más, ahí en el ayuntamiento, muy cerquita, en las espaldas del uh -huh. ayuntamiento. Exacto josé Pérez eh, cómo se ha preparado esta exposición pero antes que nada ¿qué es un diorama bueno un diorama es diríamos es la reproducción de un trozo de un belén los belenes eh, que solemos hacer en la ahorita son muy inmensos muy grandes pero claro estos son pequeños pequeños trozos del belén que reproducen ahora en este caso escenas de la pasión de cristo son unos eh, unos belenes que tiene aproximadamente un metro de ancho por por 80 90 y tal y demás, y van, están, eh, cada uno representa una de las escenas. En este caso hemos puesto siete escenas de La Pasión, que, que son una muy significativa de aquí, como no podría ser otro que es la, la del Domingo de Ramos, la entrada de Cristo, esa es una. Después tenemos el... Pero con el paisaje también de Elche, sí, sí, han sí, recreado sí, ustedes sí, sí, sí, sí, el recreado Domingo de Ramo, para... pero ¿qué paisaje vamos a ver bueno, en ese diólogo? Bueno, representa un poco el, el lo que es, en este caso concretamente queremos representar el pueblo de Jerusalén, pero eso sí, en medio de palmeras y todas las figuras llevan nuestras palmas blancas en miniatura, hechas uh -huh. en miniatura, pues 80 a 100 figuras que lleva la escena, pues son 80 a 100 palmas blancas, que nos ha hecho una compañera de los de los veranistas que trabaja con nosotros y son las miniaturas que suelen vender aquí en Semana Santa, uh -huh. en Domingo de Ramos, igual. Con el Paz de la Burreta. Con el Paz de la Burreta. Y las, y las palmas también, de esas sí, monumentales sí, sí, sí, sí, sí. que se hacen ah, una, una de concurso. Eso, una de esas también hay de concurso. Qué bonito. Y el paisaje, eh, digamos, el paisaje, que está difuminado. Eh, sí, no, es, es el pueblo de Jerusalén, pero rodeado con muchas palmeras. O sea, que hemos pensado al menos era, era Pero no estamos hablando del monumento del Palacio no, no, de Alcámidas. No, no, no, no, no. no, no. Ni... He, hemos querido preguntar escenas de pasión. Ni el arco del Ayuntamiento en solo las escenas de pasión, o sea, uh -huh. que podría ser eh del pues, Antiguo bíblico. Empiezan vamos. ustedes en evidentemente con la entrada de en Jesús. La entrada a de Jerusalén. Después está Jesús atado a la columna, ese es otro de los que tenemos. Después tenemos el Ecce Homo. También está. Se han inspirado en los tronos de Semana Santa para realizar eh, es que no estas son, escenas, no, de no son, a la columna. Nosotros, si en Jesús atado a la columna el... está representado en una cárcel en una cárcel, como estaría atado a la columna y azotándolo. Entonces, no es, no es, no son, para que nos aclaremos, no son pasos en miniatura de Semana Santa. No, no, no. no. Son las escenas son bíblicas. Son las escenas bíblicas de Semana Santa. Uh -huh. En el caso del exgeomo, pues sí que está asomado un balcón Cristo con Pilatos, etcétera y tal. Después tenemos el Nazareno pasando por las calles de Jerusalén, es muy bonito la crucifixión de Cristo, que es eh, lo hemos reproducido en un cartel. ¿Por qué han escogido ustedes esta escena para el cartel anunciador de la exposición? Hombre, pues porque pensamos que es el más significativo. En realidad lo que queremos representar es la muerte, la muerte de Cristo, la pasión de Cristo y ese es el momento culminante. Entonces, ese se si das sí, cuenta Más estamos mostrando sobre, en sobre un fondo a las rojo, cámaras de televisión va sobre un fondo muy rojo sí. porque pensamos que era el momento el momento en que Jesús moría, entonces el cielo se nubló, las velas se rasgaron, entonces hay unas tonalidades rojas, ahí muy muy fuertes, muy fuertes, para indicar el dolor y para indicar el sufrimiento de ese momento. Uh -huh. Tenemos después dos, un otro más, que es el descendimiento de la cruz y finalmente el sepulcro, el santo sepulcro. Esas son las siete escenas que vamos a representar aquí en... En el Museo de la Festa. En el Museo, perdón, en no. el Museo nuestro, en el Museo del Belén. Claro, el Museo del Belén. Eh, ¿La entrada es gratuita? Sí, por supuesto. ¿Y es de martes a viernes? El horario que esté abierto el, el museo. mire Yo quiero ya. hacer costar que mire, esto es una actividad más de las que vamos a intentar montarse, ir montando en el museo, porque el museo tenía un problema hasta ahora, y es que se habría... Por desgracia se esporádicamente. Lo abrían cuando podían, pero no había una continuidad. podías llegar un día estar abierto y tal y demás, porque así lo hacían, pero después podía llegar a estar cerrado 10, 15, 20 días un mes. Así no podíamos funcionar. Ahora parece ser que sí, que se ha adoptado por parte del ayuntamiento, que va a estar permanentemente abierto. Toda la concejala de fiestas, que así nos lo ha hecho, hemos nos hemos comprometido, ahora nosotros también, nos gusta... ...revitalizar el, el museo... ...entonces... ...este revitalización... ...ahora hemos empezado con esto... ...o sea que está. esta exposición de dioramas... ...no ha tenido una continuidad en el pasado... ...no, no, no, no... ...estuvo, estuvo se hizo hace siete u ocho años... ...parte de esto no todos... ...sino un poco, algunos de estos... Y después estos ahí hemos hecho los nuevos que nos faltaban, los hemos hecho ahora, es decir... Ah, o sea que no han sido siete escenas fabricadas ahora, no, realizadas ahora. No, no, ahora. Eh, dos o tres estaban ya hechas y el resto las hemos hecho Las ahora. han aprovechado de lo que tienen Hecha. ustedes en el almacén, o sea, en el que, almacén que supongo que será hecho. un, bueno, un es, montón de piezas. Bueno, es para ir a verlo, te invitamos a caer algún día. Porque por no decir. caben todas en el museo. No, no, no, no caben todos en el museo. El museo relativamente es pequeño para lo que nosotros queremos hacer decía que ahora después cuando retiremos esta exposición posiblemente ya tenemos un plan elaborado para bueno, para fomentar el, el que el museo esté más vivo, el museo uh -huh. hay algunas actividades tanto para niños como a, para jóvenes como para adultos, el caso es que todo el año queremos tenerlo por eso, vivo, para que la gente por lo menos lo conozca, porque es una cosa que no suele haber en muchas ciudades y aquí en elche yo creo que bueno, pues que es muy bonito de ver y que vale la pena verlo y lo que queremos es que la gente vaya y que la gente lo vea Claro que seguro que tienen garantizado el éxito o la continuidad de la apertura claro, del museo porque claro. tienen muchas piezas acumuladas en su mm. almacén y luego, otra cosa tienen nueva junta directiva a usted lo eligieron, presidente y esto significa ilusión, por lo que estoy viendo significa que quiere usted bueno, yo el Belén, tiene un compromiso con sí, sí, sí, con sí. animar, a los, animar y, a los belenistas y darles más visión Mira, el, los belenistas somos un, un conjunto de gente mejor imposible. Somos una familia y nos llevamos muy bien, muy bien. Pero sabes que el año pasado pasamos un sí. algo muy duro, muy duro, y ahora una vez pasado eso, pues tenemos que coger, como él querría, la muerte de Víctor Sánchez. Y como él querría, pero estamos ahora ahora a intentar revitalizarlo, poner en marcha esto y alguna que otra cosa. Es decir, vamos a hacer que que el sea un poco más fuerte, sea un poco más importante, porque también ahora está en trámites para declararlo patrimonio inmaterial de la humanidad, el belenismo. Entonces, a nivel de España y a nivel de otros países, se está haciendo. De hecho, aquí en España hay ya muchas comunidades autónomas y ayuntamientos que lo han a, a, apoyado y en breve también nos lo apoyará nuestro alcalde también para que el, el velenismo sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso es un proceso que lleva aquí en España, está muy avanzado, y después lo lleva también Italia, lo lleva Francia, lo lleva parte de Sudamérica y lo lleva también Alemania. O sea, los sitios más o menos donde suelen hacerse los belenes es donde no está. Demasiado. Sí, pero eh, la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, eso significa que estamos hablando de un movimiento artístico, de una tradición como es la de exacto, hacer Belénes. Exacto, exacto. Pero con muchas influencias. ¿Ustedes cómo se definen? ¿Cuál es la influencia artística de los belenistas de Elche? ¿La napolitana? O... No, no ¿cuál? nosotros, el, el, la influencia nuestra es el Belén bíblico, el Belén bíblico. El Belén que intentamos reproducir cómo era, salvando las distancias, cómo era la vida en aquel entonces, la vida de Jesús en aquella época, y cómo es reproducir cómo significaba, qué significaba en aquel momento el nacimiento de Cristo. ¿Pero hay nos... algún estilo que les caracterice a ustedes en concreto? Sí, a nosotros nos, nos caracteriza, yo te he dicho, el Belén como tal bíblico, y al mismo tiempo un Belén que muy abierto, y una Belén, un Belén un, digamos, un macrobelén un belén muy grande, que no hemos hacerlo en España, y pocos belenes que se hagan así de grandes, Monumental, monumentales hablando. pero es que el nuestro tiene 15 metros por 5 es decir, son muchos metros ...y es un Belén monumental... ...con lo cual queremos representar... ...pues toda la escena de aquel entonces... ...hay mucha gente que trabaja belenes ...y hace Belénes muy bonitos... ...pero lo hacen más como... ...este tipo de dioramas... ...y a lo mejor más grande... ...el tamaño de esta mesa, un poco más... ...y claro ahí... Eh, eh, ...lo suelen hacer pero unas pequeñas... ...pequeños belenes. ...entonces aquí este es uno de los belenes grandes... ...que se hacen en España... ...entonces bueno pues eso... ...nosotros siempre nos ha gustado ese... ...ese formato, ese tamaño y en eso y en eso estamos. ¿Y esta declaración qué implicaría? Implicaría bueno, un reconocimiento grande, no no significaría eh, gran cosa en Grandes cuanto a eh, eh no, sino, pero sí que significaría un reconocimiento grande y un compromiso y un compromiso por parte nuestra, por parte del pueblo del Cho, por parte del pueblo del Dal a mantener esa tradición. A mantenerla igual que pueden ser otros otros patrimonios que hay aquí, esto sí te obliga a un compromiso, pero claro, al mismo tiempo hay que hacerle un seguimiento porque eso lleva una revisión permanente por parte de la UNESCO en este caso lleva una revisión permanente y habría que estar. Muy al día, muy pues, al día. Pues, presidente, eh, ¿qué necesitan ustedes para que esta ciudad los mantenga durante el tiempo, esta, esta tradición? Bueno, no, la ciudad de Elche se vuelca con nosotros. ¿estamos? Nosotros podemos estar agradecidos tanto al, a la al, al ciudadanía en general, como al ayuntamiento en particular, como a los medios, como vosotros. Pero también ofrecemos alguna cosa. Mira, se da el caso que hemos llegado a los 120.000 ciudadanos. 120.000 personas han pasado por el Belén de la Glorieta, eso es mucho, pensamos que es mucho, ¿no? Y que eso, al, al pueblo de Elche, y otra vez está diciendo no, pues yo no sé nada, pero el Belén sí, sí, sí, que lo he oído, sí que lo he visto, sí, sí, sí, o el, sea que sí que viene. O sea, me viene. ha dado la cifra de estas Navidades, 120.000 personas, esto es un récord. Eso es un récord, eso es un récord y es una maravilla. ¿Y lo han notado ustedes? Teníamos un contador puesto y lo hemos notado, claro que lo hemos notado. Lo hemos notado y lo hemos notado en el cariño y en la, y en el, digamos, el sentimiento que demuestra toda la gente. No nos han dicho muchos que estuviese mal, al contrario, todo el mundo nos ha dicho que, estaba, que les ha gustado y que estaba bien. A nosotros era un reto muy grande porque después de Víctor queríamos hacer algo que estuviese por lo menos a su altura y bueno, lo hemos conseguido, yo creo que lo hemos conseguido. Con la exposición de dioramas, uh -huh. eh, ¿ustedes se implican también en la Semana Santa? ¿De qué forma se van a implicar a partir de ahora? Bueno, nosotros hemos tenido mantenido siempre una muy buenas relaciones con todos los entes locales de, a nivel de festivos. Tanto estos como la gestora de festejos populares, como Moros y Cristianos, siempre hemos tenido muy buena relación con todos. Y con, con Semana Santa en particular... Sí. Nos, que hemos querido hacerle como un pequeño homenaje a lo que... Eso es un pequeño homenaje a toda la Semana Santa y Licitana. Es nuestro grano de arena a la Semana Santa y Licitana. Entonces, hemos querido rendir con eso a la gente que, que, que nos ayuda y que nos ha ayudado. Eh, la Semana Santa nos ha ayudado y nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. O sea, las cofradías... Ten en cuenta que muchos de nosotros somos cofrades de distintas cofradías... Y entonces lo llevamos también muy, muy ahí, de, muy dentro. Entonces es un agradecimiento, diríamoslo así, a la Semana Santa y Ligitano. Sí, un agradecimiento desde luego, la llevan en el corazón. Eh, ¿Les preocupa lo que pueda pasar por el coronavirus? Que se están suspendiendo muchos actos. Pues sí, nos preocupa, nos preocupa. Tenemos la inauguración el miércoles día 18 a las 12 de la mañana, y nos preocupa, no ya por la, la inauguración, son amigos que hemos invitado, ya te he dicho, los entes y algunas cosas más, unas personas y algunos amigos, nos preocupa, pero nos preocupa más por lo que está ocurriendo, más que por el, el tema del Belén en sí, es decir, pues nos preocuparía si no se puede abrir, si el museo se cierra y no puede estar, pues no pasaría nada. Sin embargo, a nivel, diríamos, a nivel personal, a nivel de... ...de la ciudadanía sí que nos preocupa un poquito. Eh, he comentado que hace poco fue usted elegido... Mm, ...por Así su gente es. como presidente. Va Así a seguir es. usted al frente de la Asociación de Belenistas. Es el presidente después de Víctor Sánchez. Exacto. Esto pesa mucho, ¿no? Eso pesa mucho. Eso pesa mucho. Yo solo puedo decir que... ...yo llevo el Belén en las venas desde mucho tiempo... ...desde... ...desde que mi madre... ...yo era pequeño y ella me hacía los Belenes... ...y yo empecé a hacerlos... ...después en mi profesión... ...como maestro y como profesor en colegios... ...he hecho cientos de Belenes... ...en entidades, en parroquias ...Belenes a mi estilo y tal... ...pero he hecho muchos... ...pero eso es algo que se lleva dentro... ...y es algo como... ...bueno, que te, te, te hace impulsar y salir hacia adelante... ...tengo... ...en mi casa es una, una anécdota que cuento... ...y es que yo colecciono nacimientos... Y tengo tengo unos cuantos, unos 350, una cosa así. Unos cuantos. Mi mujer dice que si entra uno más, yo salgo. Claro. Lo suelen decir, pero la verdad es que siguen entrando y yo no salgo. Gracias a Dios no salgo. Entonces, lo que, lo que sí que quiero decir es que yo he cogido esto, y lo hemos cogido todo, pero he cogido, sobre todo, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar. Y con, con, con sé que tengo un grupo tan grande de compañeros y tan majos, diríamoslo así, ...que vamos a salir adelante... ...yo tendré mis errores como cualquiera... ...pero en la ilusión... ...y en las ganas de salir adelante... ...y hacer esto... ...eso no me lo quita nadie... ...su colección... Eh, ...de qué nacimiento está más orgulloso... ...cuál es la pieza más valiosa... ...bueno, hay de todas... ...hay cada uno... ...si yo te diría que hay... ...desde de ellos dentro de un cacahuete... ...hasta lo que tú quieras... ...pero yo tengo un nacimiento muy bonito... ...que nos, nos hizo un tallado en ébano que nos hizo un, un artesano africano, un tamaño ya grande, y lo curioso es que el artesano que lo hizo, él es musulmán, uh -huh. y se tenía que leer la Biblia para ver cómo eran. tal Y he sacado unos un nacimiento muy bonito, de la Virgen lleva las trencitas típicas africanas, etc. Muy bonito, muy bonito, grande y precioso. Y ya digo esto sí. Como cosa curiosa, el niño Jesús no me gustó mucho como lo hizo, y le dije mira que el niño no es, no es, tal, y me dice, aquí los niños son así, y no me lo quiso cambiar de ninguna de las maneras, pero bueno, es que es muy bonito. Muy, Con muy lo bonito que son. posiblemente esa colección podría algún día acabar en el museo. Bueno, ya en el museo hay eh, una exposición de Beléns del Mundo, de unos 19, ah. 20 Beléns míos, míos, pero es que no habría museo, en el museo no caben si los queremos poner medianamente colocados, ¿no? Pero sí, sí, está claro que algún día eh, parte de esa colección sí que acabará en el museo. Eh... Son muchos retos los sí, que, sí, sí. por lo que me ha dicho la Declaración de Patrimonio Material de la Humanidad de los Belenistas, puede ser un gran revulsivo un para gran ustedes revolución. y un buen objetivo para 2020. ¿Qué otros no. objetivos hay? Además de, acaba de decir, que el Museo del Belén hay que darle continuidad y debe estar abierto todo, todo Mira, el nosotros año. Nosotros vamos a hacer, nuestro primer reto y objetivo es hacer el Belén municipal. El Belén de la Gloreta ese no puede fallar. Ese ¿Ya empiezan ustedes a trabajar? Sí, ya estamos trabajando Vaya. en ello. Es que si no, no da tiempo. Ahora están estamos en una época de ideas y algunas cosas de así y plasmando algunos dibujos y algunas cosas. Pero si nos no daría tiempo. Ese es nuestro principal reto. Y después vamos vamos dejando de lado muchos, muchos retos. Es decir, eh, hay muchas asociaciones y tal que nos llaman y nos dicen oye, ¿no podrías hacernos esto o hacer un cursillo? Ahora tenemos en marcha un cursillo, a lo mejor no sé si lo haremos en San Miguel de Salinas, desde... Eh, la Asociación de Belenistas de Calpe querían que les hiciésemos, pues más o menos, casi casi el Belén de la Glorieta, A, para ello le dijimos que eso no era posible, y como no era curioso, hemos recibido hace unos días una llamada de un señor de California, que dice que nos sigue desde el, desde que hicimos el Congreso en 2011, le hemos enviado unas fotos porque quiere hacer, no sé si hacer o que le enviemos algo, un Egipto, para allá, para tal, pero en fin, eso es una anécdota y os queda un poco a un lado, sabiendo que nosotros los fundamentales los principales, nuestro Belén, el Belén de la Glorieta, el museo que tenemos y nuestra ciudad, que es el Che. Bueno, no son anécdotas, esto también son los primeros pasos para convertir también ustedes a ustedes, a la Asociación de Belenistas, en una entidad también con proyección internacional, porque Bueno, no? bueno, a tanto nos dejamos pero bueno, bien. Pues muchísimas gracias, José Pérez, toda no, la suerte del mundo, como vosotros. presidente de la Asociación de Belenistas a de vosotros, Che. muchas gracias.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 Martino, Talleres Hermanos bri Quiles, Salones Agulló Alonso, Leroy Merlín Elche, Romautos Concesionario Mazda, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, AXAITA y Port, y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 6 menos cuarto, Elche Extremadura en marcador.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 Pues eh, ya hemos llegado a las 10 y 22 minutos a la ronda de noticias, aquí estoy con Isiar Martínez preparando precisamente las declaraciones que hemos seleccionado para este informativo de 12 de marzo. Tenemos mucho de qué hablar porque se han adoptado muchas medidas, Isiar, para contener el contagio del coronavirus aquí en Elche, que de momento... De momento, tocamos madera, eh, la situación no es igual que en otros sitios donde el foco es más intenso. Espe buenos, ser... días, buenos días, Isfías. De todas maneras tenemos que ser responsables también socialmente. Y el alcalde hoy va a anunciar medidas que se van a tomar aquí en Elche. Entonces, quizá que cambie un poquito el panorama. A las once media nos informarán los medios de comunicación de qué medidas han decidido tomar desde el equipo de gobierno para trasladar a la ciudad que se van a sumar a, a las que se han trasladado desde Consejería y desde el Estado. Claro, es que tenemos eh, la Semana Santa a la vuelta de la esquina, hay muchas actividades programadas, precisamente hemos estado hablando de esa exposición de dioramas en el Museo de Belén, hay, tenemos el, el centenario del Gran Teatro, con lo que hay conciertos también programados, Hay eventos multitudinarios como la media maratón que se aplazó, ferias como las que también se han aplazado multitudinarias y de momento resiste Futur Moda. Veamos también los talleres. Bueno, es lo que me vas a contar, ¿no? Eso es. Bueno, la última hora era esa, que el equipo de gobierno ha tomado medidas y nos la tratarán en el informativo de la ONU, se los haremos saber. Y más consecuencias, bueno, Futur Moda, como saben, esa feria del calzado que está con el foco puesto en el coronavirus... De momento va a ser la última feria que se celebre en IFA hasta el momento porque la institución feria de Alicantín ha decidido pues reprogramar sus certámenes, entre ellos Alicante Gastronómica, Salón del Manga. La mayoría se han trasladado para junio-septiembre y fue allí donde el alcalde ya ayer nos avanzaba algo y era que las instituciones pues tienen que tomar sus medidas, tanto políticas como el resto. Le escuchamos. En definitiva vamos a seguir eh, fielmente las recomendaciones de, le, de las autoridades sanitarias, del Ministerio de Sanidad y de la Consejería. Yo creo que todos somos perfectamente conscientes de que la salud eh, es lo primero, de que, no, de que hay que tomar decisiones que estén alineadas con los posicionamientos o recomendaciones del Ministerio y de la Consejería y todos estamos actuando de esa forma. Pues lo que decíamos, a nivel municipal también se van a sumar otras medidas. Pues sí, las estaremos eh, estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa de las once y media porque enseguida vais a colgar en la web, en nuestra web, telech.es, esas medidas que se van a adoptar para frenar, para prevenir el contagio Al, aquí en la ciudad de Inche. Ajá. Algunas de ellas ya las anunciaron ayer, a, más o menos a última hora, y era que los mayores, eh, los bailes, los talleres organizados que hacen en los centros cívicos y sociales, sí que han quedado eh, suspendidos porque la mayoría de los que acuden pues, son personas mayores, que son las de riesgo. ...y también conocíamos que uno de los dos casos... ...que conocemos hasta que la Sanidad nos daba nos daba información... ...pues está ahora en eh, la UCI del Hospital sí. General. Sí, la información que tenemos y que nos han dado desde Sanidad... ...es que hay un ingresado, un paciente ingresado... ...en el Hospital General, en la UCI, por coronavirus. Bueno, pues esas son algunas de las novedades... ...que tenemos en el día de hoy. Yo quería hacer un repaso por otros titulares... Eh, entre otros, un suceso que nos ha llegado de la Policía Nacional, han detenido a tres personas, un golpe al narcotráfico, que distribuían la droga desde aquí, desde Elche. Eh, han incautado seis kilos y medio de cocaína, también eh, no bueno, pues distribuían heroína o, o demás, y lo hacían además de un modus y muy peculiar, porque transportaban la cocaína en el hueco que hay de, en el airbag, y bueno, eh, de, de los vehículos, y han sido detenidos. ¿Esta operación podría tener relación con el tiroteo? No sabemos la ubicación exactamente. Porque también exactamente. hubo seis detenidos por el tiroteo, lo con lo que dieron señales de vida estas bandas de narcotraficantes que estaban operando y esto podría tener alguna podría relación. relacionada Y por último quería comentar que el, el, el tema del análisis del programa de debate de TELES va a ser la, no, la normativa de la Consejería de Agricultura en materia de podas agrícolas para particulares y agricultores. Ese será el tema de actualidad. Y, y nada, eso son una de las cosas que tenemos para hoy. Es que algunas de las provisiones se nos han caído a última hora por esto del coronavirus. ¿Pero se han suspendido también? Algunas, algunas sí, pero otras, por ejemplo, como el convenio entre el Ayuntamiento y la Junta Mayor de Cofrarías y Hermandades, se mantiene. Nuestra compañera amarga me informaba ahora de que algunas... Eh, eh, Hermandades han decidido suspender algunos de los ensayos que tienen entre semana para Semana Santa, así que también será estaremos ahí pendientes de ver cómo qué medidas toman ellas. Si se suspenden los ensayos, veamos cómo llegamos a la Semana Santa. Pues Iciar, muchas gracias. Hay trabajo. Eso es. Estamos, Estamos muy pendientes. entre manos de varias noticias y nada, les daremos cuenta de todo yo en el informativo de la hora. Y hay que recalcar a la población que no se ponga nerviosa porque todo son medidas de prevención, Eso, que son claro. medidas necesarias para prevenir que aquí no pasa nada de momento. Pues muchas gracias, Isia. Muchas gracias, que pasen un buen día. Y parece ser que Paco Gómez también tiene alguna novedad del Elche Club de Fútbol, porque lo tenemos aquí en el estudio de Tel en Radio Marca. Paco, cuéntame, ¿por qué has venido? Bueno, pues porque hay noticia en torno al Elche Club de Fútbol y además eh, muy positiva a nivel institucional, porque el Tribunal General de la Unión Europea, ha desestimado el recurso eh, en este caso que o mejor dicho, ha, ha tenido en cuenta, lo dicho, más ha tenido en cuenta el recurso que impuso el Elche Club de Fútbol y la sentencia le es favorable en definitiva, el Elche no va a tener que pagar esa multa de 4.100.000 euros. Muy buena noticia, qué bien, yo pensaba me habías asustado, yo digo, ya está, aquí hay un bombazo del coronavirus, bueno, a ver qué pasa. Bueno, puede haber, puede haber otra noticia hoy en torno a eso que ahora te comentaré. Pero para cerrar esta noticia, eh, el Tribunal General de, eh, Europeo, Luxemburgo, pues falla, igual que falló hace un año, a favor del Hércules. No uh -huh. tuvo que pagar los 7 millones de euros. El Valencia no va a tener que pagar los 23 millones de euros y el Elche no va a tener que pagar esos millones 4.100.000 euros. Con lo que eh, la operación de venta del Elche, eh, que estaba condicionada a esta multa, eh, sale bien para José P Sepulcre. Y para bragarnik porque no? era uno de los puntos de fricción eh, los que eh, ahí chocaron en el momento de darle... Eh, o en este caso de traspasar el paquete accionarial, habían dos eh, puntos de fricción importantes. Uno ha salido positivo, que es este, y, y otro, otro ha salido negativo, que es el asunto de Ventos Pechina, la empresa que durante ocho años tenía que haber cobrado el 50% de los traspasos de jugadores y que no ha cobrado. Es decir, que ahí sí que eh, tendrá que ser un juez el que decida qué cantidad tiene que pagarle el Elche, o sea, Bragar, Niki, Sepulcre, a esta mercantil valenciana en la que estaba el expresidente Juan anguis Esta eh, sentencia salió hace un par de semanas y ya lo comentamos. Mientras mm, la mercantil valenciana pide hasta la mitad de 14 millones, es decir, 7, el Elche dice que máximo uno o dos de ahí la mitad, o sea, siempre el 50%. Por eso digo que esa es la mano noticia y un juez tendrá que decidir qué cantidad y en qué plazos se devuelve. Y la buena noticia, que esta era una de las espadas de la Mocle que había uh -huh. eh, en el cuello de, de la entidad blanquiverde, ha salido positiva y el Chen no va a tener que pagar esta famosa multa a Bruselas. Bien, ¿y en cuanto al resto? Pues hoy hay una reunión, ya sabemos que el martes se decidió que eh, la jornada próxima y la siguiente sean a puerta cerrada. Al final, en teoría, solo quedan estos partidos por disputarse, porque el resto de segunda B hacia abajo todo ha sido suspendido. Eh, a nivel estatal, comunitario, provincial y local, todo, incluida la media maratón, como bien habéis Ajá. comentado, e incluso se han suspendido entrenamientos de casi todos los equipos amateur y lo único que queda es el fútbol profesional. Pues bien, hoy a las 12 se reúnen la Liga de Fútbol Profesional, que es la que mantiene eh, el hecho de jugar, sobre todo por el tema de las de los derechos televisivos, la Federación Española de Fútbol, que es la que mantiene pide y exige que se suspendan y también la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que defiende los derechos de los jugadores, que también dice que no debería jugarse porque son tan personas como los aficionados y podrían contagiarse. Además que el fútbol no es fútbol sin aficionados. Entonces eh, hoy a mediodía podría conocerse la noticia de la, pues, de la suspensión de las dos jornadas. Es decir, no que se jueguen a puertas cerradas, sino que no se jueguen, que se busquen fechas para que Dentro o sea, de dos semanas se pudieran recuperar claro. las jornadas. Ha aplazado durante dos semanas sí, insisto, los no... partidos de fútbol. Exacto, pero esto todavía no es oficial. Ya, pero es lo que van a decidir es a lo las doce. Eh... Pero por lo que has dicho, hay dos eh, a favor de que se sus... de que se aplacen, ¿no? Sí, hay dos a favor y, y uno, uno en contra. el En contra, que es Tebas, que es la Liga, es la organizadora del torneo, pero la federación tiene la potestad de manera unilateral porque es la que pone los árbitros de suspenderlo lo que pasa que no quiere hacerlo de manera dictatorial quiere claro. hacerlo de manera conjunta hay un bueno un precedente hay un hecho muy importante y es que un mega espectáculo como la nba anoche se suspendió sí, es verdad porque un jugador dio positivo y la nba mueve tanto mucho más dinero que la liga de fútbol profesional y es tan o más modélica que el fútbol profesional entonces Puede ser la puntilla para que el presidente de la Liga de su brazo a torcer y la jornada se aplace, y porque es un perjuicio para todos, o sea, es un perjuicio, eh, primero, la salud es lo primero, eso está claro, pero es para todos, o sea, si los campos se cierran, los bares van a estar a tope, tenemos las mismas aglomeraciones. Luego, los jugadores no son de tercera división y los operarios y las 300 personas que van a estar en el estadio tienen los mismos derechos a no contagiarse que los aficionados. Claro. Y tercero, hay un perjuicio económico. O sea, si no se aplazan, todos los que han pagado esa entrada, el abono, para ver esos partidos, lo pierden. Entonces... Yo creo que el sentido común va a hacer que finalmente se aplace. Es, es que deberían más. aplazarse, no. porque ni siquiera nos permiten a nosotros entrar al estadio, no, no, es, ni es, tú no podrías entrar. No, no, ¿Y no, qué no, hacemos los medios de comunicación? No ¿Un deja, partido a puerta cerrada no, no tiene sentido? No nos dejan entrar, igual que no nos dejan hacer entrevistas. Estamos claro. ya en un escenario realmente eh, complejo y extraño, ¿no? Que nunca hemos vivido. Muy extraño. Muy extraño. Entonces, bueno, vamos a ver qué se decide. Y yo creo que lo normal en estos casos, ¿por qué unas cosas se suspenden y otras no? porque unas aglomeraciones son más aglomeradas? Y otras menos. Se suspenden las fallas, se suspenden las ferias, pero no se suspenden los eventos deportivos. Unos sí y otros no. ¿Cuáles que me lo expliquen que no lo entiendo? Pues hoy hoy hay muchas reuniones. El fútbol, el ayuntamiento. Veamos qué medidas son las que se aplican para contener el contagio de este virus. Muchas gracias, Paco. A ti, Hasta luego. <risa> Volvemos a escucharte a la 1 y 20 Perfecto. con toda la información. Gracias. Nosotros continuamos y cerramos esta ronda de noticias con el tiempo. ...que de momento está salvo del coronavirus... ...Vicente Bordonado, muy buenos días... ...muy buenos días, hoy de nuevo vamos a tener una jornada... ...con temperaturas elevadas para la época del año... ...en la que nos encontramos... ...durante esta madrugada mínimas en torno a los 8 grados... ...en el sur del Camp de Elche... ...en la ciudad una mínima que ha rondado los 13 grados... Una jornada con ambiente soleado, pero con paso de intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Viento en calma de componente noroeste por la mañana. A partir de mediodía, poco a poco, se irá activando el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Viento de componente marítima que tratará de frenar el ascenso de las temperaturas. Valores térmicos mucho más cortos en la franja litoral, en torno a los 20-21 grados. Pero en puntos del interior del municipio, de nuevo, las temperaturas más Máximas Hoy van a rondar los 27 grados, aquí en la ciudad esperamos una máxima en torno a los 25 o 26 grados. Para mañana viernes ya comienza a retirarse la masa de aire cálido, la tropical continental, y esto se va a traducir en un descenso de las temperaturas. Tendremos un aporte considerable de nubosidad de tipo medio y de tipo alto, viento puntualmente moderado de componente este, temperaturas máximas que van a rondar los 20, 21, casi 22 grados. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna de nuevo en la ciudad bajará por lo menos hasta los 13 grados y durante el fin de semana seguirá llegando abundante nubosidad, viento flojo de componente marítima, temperaturas que se estabilizan a valores acordes a la época del año en la que nos encontramos, máximas que van a rondar los 19 grados. A partir del lunes, inestabilidad atmosférica, abundante nubosidad, seguirán bajando las temperaturas máximas que van a rondar los 15-17 grados y podríamos registrar algunas precipitaciones hasta luego tele elch radiomarca 101.4 la radio de elche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 con Rosemary Alonso. Pues estamos ya en la recta final de nuestro programa La Glorieta de hoy jueves 12 de marzo, son las 10 y 37 minutos, tenemos 26 eh, 21 grados y medio de temperatura y vamos a terminar con Futurmoda, con la feria de los componentes para el calzado que se ha mantenido, ayer abrió sus puertas en la institución ferial Alicantina y hoy es su ...segunda y última jornada. Para hablar de cómo ha transcurrido el primer día... ...y de cómo está transcurriendo esta segunda jornada... ...tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...al director de la patronal AEC, Álvaro Sánchez. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. Bien, ayer los titulares eh, se ofrecieron pues eh, con datos eh, negativos... ...y es que ustedes abrieron con un descenso de visitantes... Sí, efectivamente. Eh, esta situación que se nos ha ido presentando eh, primero por semanas, luego por días y finalmente por horas, pues ha generado un impacto enorme no solamente en este evento, sino en todos los eventos que se han ido celebrando a nivel nacional y a nivel internacional en los respectivos países, que indudablemente pues, se han visto muy afectados por la epidemia del coronavirus que ayer la OMS decretó eh, ya como pandemia. De haberlo sabido, ¿hubiera sido mejor suspender esta edición de Futur Moda? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, solo faltaría. Vamos a ver, nosotros eh, no trabajamos por amor al arte, ni dedicamos tanto esfuerzo y, y, y tanto trabajo para que al final el resultado sea este, en absoluto. En primer lugar, a nosotros lo que nos preocupa es el, el bien eh, de las personas, eh, la salud pública, Y, y por encima de todo que en el caso concreto de un, sec, de un sector industrial pues que exista una actividad eh, económica y comercial que sea positiva. Eh, esta situación que de hecho pues, eh, no podemos llegar a asimilar porque yo creo que, que, que es muy difícil entender cómo eh, a nivel internacional se ha ido desplazando de unos países a otros de una manera que, ...que ha sido sostenible, pero que ha tenido unos momentos de incremento brutales, eh, eh, en los cuales pues prácticamente los gobiernos no habían decretado absolutamente nada... ...para poder determinar qué eventos de esta índole no se pudiesen celebrar, o fuese recomendable el no celebrarlos, sin, sino todo lo contrario, es decir, en ningún momento... Eh, tras reuniones mantenidas con la administración estando en contacto tanto con trabajo como economía como internacionalización como sanidad no, no se nos ha dicho lo contrario sino se nos ha animado pues a celebrar la feria porque entendíamos todos que era lo correcto en ese sentido pues bueno pues eh, a fecha de hoy todavía no se ha decretado eh, que no se puedan celebrar este tipo de eventos en todo el territorio nacional Y no se ha decretado todavía eh, cuál es el protocolo a seguir por la ciudadanía. Simplemente, pues el hecho de que mantengamos distancia, nos lavemos las manos, seamos prudentes y mucha calma. Bien, pero es que ya estamos viendo cómo en otros países como Italia, por ejemplo, ya se han tomado medidas, pero incluso tarde. Esto significa que aquí hay muchos reproches, Álvaro. Eh... No, no, no, en absoluto no hay ningún reproche. No hay ningún reproche. Lo que hay que entender es que esta es una situación a nivel global, es algo que, que que muchas veces a lo mejor lo hemos pensado porque hemos visto las películas en el cine y hemos dicho, uff, si ocurriese, si ocurriese. Y hemos pensado, nada, eso nunca puede, no, no, no podrá ocurrir. Bueno, pues ha ocurrido, ha ocurrido. Y, y ha ocurrido a nivel mundial, no ha ocurrido en los Estados Unidos, que parece que siempre donde ocurren las cosas porque es donde se encuentra la industria cinematográfica más potente a nivel mundial, o, o no ha ocurrido en Japón, o no ha ocurrido en Francia, no, ha ocurrido en todo el mundo. Estamos hablando de pérdidas entonces para el sector de los componentes. Perdón, perdón, es que no le he oído porque me estaba ah, entrando sí. otra llamada. Álvaro, ¿estamos hablando de pérdidas para el sector de los componentes? No, no no estamos hablando de pérdidas para el sector de los componentes por el momento porque el sector de los componentes, aunque se ciña a una temporada que es eh, concreta eh, y a un sector que es el de la moda, nosotros en cierta medida sí que podemos... Eh, esas, esas operaciones que se puedan eh, realizar eh, se pueden desplazar en, en un periodo de tiempo relativo. Sí que es cierto que si al final esta situación trasciende a nivel económico, que entiendo que sí que va a trascender, porque ya estamos viendo eh, reflejado el impacto en las bolsas, estamos viendo el impacto reflejado en el consumo, estamos viendo el impacto reflejado en todos los mercados, y estamos viendo el, el impacto reflejado en la en, en, en la financiación, eh, claro, eh, si, si efectivamente eh, esa, esos datos, van a llegar a la economía, que ya han llegado, pues indudablemente no solamente va a afectar a este sector, sino a todos los sectores industriales y productivos, y por lo tanto a todos los bolsillos de todas las personas a nivel mundial. de acuerdo Entonces, si la pregunta es en relación a mi sector concretamente o al sector que yo dirijo, eh, le digo que bueno ya veremos en un periodo corto de un mes a dos meses el impacto que haya podido generar pero le garantizo que no solamente va a ser a nuestro sector, va a ser a la economía a nivel global. Efectivamente, eh, como ya hemos vivido otras crisis económicas, eh, la patronal AEC, que va a aconsejar a sus a sus socios, a sus empresas? Bueno, de entrada nosotros a las empresas todavía no les hemos recomendado nada porque eh, no somos nosotros quienes les tienen que recomendar. Es el Gobierno central, es la Unión Europea que ya está adoptando las medidas necesarias para poder dotar de fondos suficientes a toda la economía eh, del continente para poder paliar eh, la caída no solamente de las ventas de cualquier empresa, sino las pérdidas económicas que esto nos va a generar. de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que trasladarles a las empresas, en primer lugar, es mucha tranquilidad, es eh, darse cuenta de que esto lo tendremos que solucionar eh, en un periodo de tiempo medio-largo, Eh, hay que trasladar las pérdidas que pueda generar esta situación a ejercicios de años venideros, que esperemos que sean pues, muy muy buenos para poder absorber estas pérdidas, eh, pero indudablemente lo que hay que entender es que aquellas empresas que tuviesen contratos, aquellas empresas que tuviesen eh, operaciones financieras en firme, eh, hubiesen adquirido eh, compromisos Eh, económicos y financieros pues tendrán que renegociar con los bancos estas situaciones que indudablemente esas van a ser órdenes eh, eh, que yo entiendo que van a venir desde los gobiernos europeos nacionales, desde el Banco Central Europeo Y desde el Banco de España no se puede permitir uh -huh. que una empresa que tenga una financiación o que tenga una hipoteca eh, se le sangre ahora porque eso pues me parecería claro. algo algo terrible. No, están hablando de, de aplazar los impuestos eh, en materia fiscal. Eh, Álvaro, ayer tu, us, tuvieron ustedes al conseller de Economía. Sí. Eh, Rafael Climent eh, fue quien inauguró junto al alcalde, las autoridades apoyaron a Futurmoda. El conseller ya anunció ayudas económicas para las empresas. Sí, sí, sí efectivamente. Prueba de ello es que, de hecho, eh, nosotros estamos ahora mismo en contacto con la Confederación Empresarial Valenciana y muy en contacto con la COE a través de ellos. Eh, se han solicitado eh, información a las patronales y a los sectores productivos más representativos eh, para poder trasladar eh, realmente pues eh, cuáles son las necesidades eh, directas Eh, cuáles son los problemas que ha generado el coronavirus o, o, o está generando a las empresas y cuáles son las necesidades que vamos a tener a nivel laboral, económico y fiscal. Bueno, nosotros ese informe ya se lo hemos trasladado a la CFE y por lo tanto la COE lo tiene. Y ese mismo informe ha sido trasladado también al Consejo eh, eh, Interministerial eh, que eh, se ha creado para poder debatir acerca de cuáles son las medidas a adoptar. En ese contexto, ayer, al tener aquí presente al conseller tuvimos la oportunidad de hablar con él acerca del tema. Y el conseller, eh, en cierta medida, ya nos advirtió que todas las ayudas que van destinadas, pues, por ejemplo, a ferias internacionales, que no es que sean grandes cantidades, pues van a intentar redestinarlas a, a, otros, a, otras a cubrir otras necesidades más importantes e eh, indudablemente generadas por el coronavirus. Lo cual a nosotros nos parece pues, fabuloso, porque eh, hay que hacer prioridades. Entonces, ante eso, nosotros inclusive pues tenemos que valorar muy seriamente el apoyar a los empresarios. Y bueno, y en eso estamos. Vale, pues vamos a, a terminar esta entrevista hablando de futuro Futurumoda, eh, porque ayer el presidente dijo habló de un porcentaje del 10 o el 20% de expositores menos debido al coronavirus, que aplazaron su asistencia, pero de visitantes, eh, ¿se atrevería a darme una cifra de descenso? ¿Ha sido caótico el descenso, la caída? A ver, ayer por la mañana la actividad eh, fue buena, eh, percibimos, no como en otras ediciones, pero percibimos una cierta eh, me, me atrevo a decir pues alegría en la feria porque indudablemente nuestra feria siempre por el colorido por ser la temporada de verano pues siempre imprime un, un cierto optimismo a, a cualquier situación por difícil que esa sea la, la realidad es que luego a partir de las cuatro de la tarde esto empezó a languidecer y ya pues bueno la tarde pues fue más tristona. ...aún así, eh, según me indicaban algunos expositores... ...pues habían trabajado bien, habían recibido clientes... Eh, ...en unos porcentajes inferiores a los de ediciones anteriores... ...pero bueno, lo habían ido trabajando bien... Eh, ...a cuentagotas, pero sin problemas. Eh, hoy, por hoy, la, la feria pues tiene actividad... ...pero es una actividad pues muy, muy, muy leve... Eh, ...indudablemente todo el mundo del comentario es el mismo... Eh, el coronavirus, es decir, esta situación desbordante que ha conllevado pues el que las empresas realmente eh, vengan a la feria porque han adoptado un compromiso pero que realmente entienden que, que esta situación no es culpa de nadie, es algo excepcional y por lo tanto, pues bueno, tendremos que asimilarlo como buenamente podamos. O sea que este día es peor que el de ayer, mucho peor. Eh, Álvaro Sánchez, ¿qué balance me da? ¿Cómo definiría el balance de Futur Moda en esta edición? Bueno, esta edición yo creo que es un, un punto y aparte respecto a lo que es Futur Moda. Es decir, yo no voy a definir esta esta edición de mala ni de catastrófica, no, la voy a decir la voy a definir como una edición... Eh, que, que nos ha tocado vivir y que para mí lo más positivo de esto es que los empresarios tienen las colecciones hechas, unas colecciones de muchísima calidad. Eh, hoy, gracias a las nuevas tecnologías, nos permite poder llegar a cualquier lugar eh, del mundo en, en tiempo real y eso les va a permitir poder mantener su relación eh, comercial y directa con sus clientes a partir de hoy mismo. Por lo tanto, eh, la inversión que ellos han realizado... No, no va a caer en, en saco roto, por lo tanto esta temporada tiene su ventaja el hecho de que ya han hecho un trabajo impres, impresionante y por lo tanto pues le, la, le van a dar continuidad. Hay que decir también que la temporada eh, no te, eh, en cierta medida termina con Futur Moda y por lo tanto nos ha permitido eh, poder celebrar pues las ferias más importantes a nivel mundial como han sido Línea Pelé y Premier Visión. En ese sentido, pues bueno, pues el colofón no lo hemos podido poner como a nosotros nos gusta, pero o nos habría gustado, pero bueno, pero pero aquí estamos pero, aguantando el tirón. Pero se podría poner el colofón vía telemática. Usted bueno, también eh, lo acaba no. de decir, las la, proyectar las colecciones en vía online a todos los clientes. Sí, indudablemente y aparte entendemos también que eh, el plazo de tiempo que le está dando el gobierno, por, por lo que hemos vivido, por ejemplo, eh, en China o en otros países, puede llegar a ser de un mes, dos meses a lo sumo. Es decir, eh, va a haber un retraso en las producciones, pero bueno, las producciones al final se harán. de acuerdo Estamos hablando de la temporada para primavera-verano 2021, es decir, todavía queda un año al respecto, o seis meses. ¿eh? Un año para que, bueno, más bien seis meses aproximadamente a que el producto vea a la calle, porque sabemos que en enero, febrero eh, las zapaterías empiezan a recibir el calzado de verano. Por lo tanto, en ese sentido todavía hay margen de maniobra para poder trabajar. Las empresas ya han pasado pedidos eh, para poder en las ferias eh, previas eh, para poder empezar a recibir materiales y en Futuro Moda pues bueno, pues se encuentran en una circunstancia atípica, pero bueno, yo entiendo que los empresarios van a poder eh, trabajar con sus clientes habituales con total normalidad. Por lo que dice, ¿no se va a resentir la fabricación en Elche de Calzado? Bueno, porque dependen muchos puestos de trabajo. No, no, no lo creo, no lo creo, porque nuestro sector es un sector eh, muy sensible eh, a estas circunstancias que hemos atravesado en muchas otras ocasiones. Eh, esto no es nuevo para nosotros en cuanto a lo que son crisis, ¿De acuerdo y siempre hemos sido coherentes y conscientes de que los problemas los tenemos que asumir entre todos y por lo tanto en ese sentido eh, yo creo que los empresarios eh, van a ser muy muy coherentes y, y muy respetuosos y de hecho eh, ya se están planteando medidas para poder facilitar pues la incorporación del trabajador al trabajo el que eh, las bajas temporales se consideren como enfermedad común, el hecho de que el coronavirus no pueda convertirse en una oportunidad para muchos para poder decir, ah, pues mira qué bien que ahora eh, este trabajador me lo quito de encima, hablando burdamente sí. o claramente, ¿de acuerdo? No, no, eso no se va a permitir, eso no puede ser, ¿de acuerdo? En estas circunstancias lo que tenemos que conseguir es salir muy reforzados de esta situación, descubrir nuevas oportunidades, aprovechar las relaciones empresariales Eh, y, y estrechar lazos con otros países que tal vez lo estén pasando mal como es italia y a, ayudarnos entre todos todo lo que podamos porque al final eh, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que remar en la misma dirección sí y por lo que dice todos tenemos que tener responsabilidad social pues muchísimas gracias álvaro sánchez por por esta información la última hora de futuro moda gracias gracias a vosotros como siempre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 En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Owlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Owlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.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 ...con Rosemary Alonso. Pues nos vamos, ya nos tenemos que despedir. Faltan tres minutos para llegar a las 11 en punto... ...y Rosa Lucas ya está preparada... ...para iniciar su programa con ustedes... ...con los amigos, entre amigos. Y nosotros nos despedimos con música... ...porque un 12 de marzo... ...nació la gran Liza Minnelli... ...una diva indiscutible... ...actriz y cantante e hija... ...de dos grandes del cine... ...Judy Garland y Vincent Minelli Su carrera no cabe duda que despegó... ...cuando Bob Fox le dio el papel protagonista de cabaret. Con él les decimos adiós. I Sitting alone in your room Come hear the music play Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret Put down the knitting, the book and the broom It's time for a holiday Life is a cabaret, old chum